Biler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 Faltan 12 minutos para las 11 de la mañana. ¿Se pueden comunicar con nosotros? Por supuesto, al 2150 7456. También pueden escribirnos al 1550 1235. 89 Enviarnos sus mensajes también a través de redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Nos encuentran como arroba radiográfica893. Y recuerden que también nos escuchan y nos leen en la www.radiografica.org.ar. Así es. Eh, un saludo grande para la gente de Sur Capitalino, que nos ha hecho llegar ya la edición del mes de septiembre. Eh, un saludo para su director, para Horacio Espaletti. Adivina de qué cuadro es Horacio no será el lobo, Les ¿no? Es hincha de gimnasio, Horacio Espaletti, claro que sí, así que un saludo para él y para toda la gente de Sur Capitalino que pone en portada este un hermoso dibujo por los 150 años del barrio de La Boca, también Barracas, recuerden ustedes, el 30 de agosto cumplió 167 años, el problema de la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de las Escuelas Ciber de hacer salir a los chicos de los barrios más humildes para ir a la escuela y exponerse ante el coronavirus. Y además lo que ha sucedido, que lo estuvimos cubriendo también desde la radiográfica con el terreno lindero al CESAC 41, al Centro de Salud y Acción Comunitaria. Así que gracias a la gente de Sur Capitalino. Que nos hace llegar y pueden encontrar en distintos puntos aquí en la radio En Avenida Patricios 1941 y en distintos puntos del barrio De la Comuna 4, de La Boca, Barracas, Pompeya, Parque Patricios Y de todo el sur, de San Telmo también eh, Las ediciones estas de, de Sur Capitalino Que eh, han tenido una, una linda portada con 250 años del barrio de La Boca Vamos a tener un día muy lindo, hoy le comento Aunque esté parcialmente nublado, una temperatura agradable, máxima de 19 grados para hoy, mínima de 9. Para mañana, máxima de 20. Y vamos ya en... ya estamos en la recta final hacia la primavera. Sí, como bien. Estamos eh, máxima 20, 18, 19, 18. Me gusta. Estamos por ahí arriba, el fin de semana con 20 grados y pleno sol. Qué lindo, hoy estaba hermoso. Eh, vamos Del a tener... frío que hizo ayer a la temperatura que te tuvimos hoy a la mañana, la verdad que un cambio... Unos cuantos graditos Unos cuantos grados Mañana por la tarde, sí eh, Mañana miércoles Algunas precipitaciones Tormentas aisladas Pero no mucho más Una semana linda Y eh, estamos a 8 de septiembre Ya para el 21 falta nada Un tris Falta eh, muy poquitos días Para el día del estudiante Me da un poco de miedo eso te digo, eh Eh, por la sí. salida masiva de jóvenes queriendo festejar un día del estudiante en espero, plena pandemia Espero que llegue, si es que llega, el famoso botón rojo antes del 21 Porque va Así. a ser un día importante sí. Recordemos las imágenes bueno, de, de años normales eh, Sin pandemia de por medio, la cantidad de gente que se reúne en la costanera, por ejemplo En los bosques de Palermo, claro. para festejar el día del estudiante Además las campañas que hubo que hacer, por ejemplo, el día del amigo ¿Te acordás que el día del amigo, el ah, 20 sí. de julio? Eh, día del amigo no te juntes, día del amigo en casa, día del amigo en por Zoom, día del, Amigo, bueno, día del estudiante y de la primavera también, tampoco en realidad. No no vayan a hacer este cualquier cagada que después la pagamos todos, como ya le estamos pagando incluso mismo los la gente de juntos por el cambio, que sí se se quiso hacer el vivo este un diputado Bueno, varios, diputados José 94 Núñez, José de Núñez De Santa de Junto positivo, positivo Y mmm, el resto del lo que No se quiere hacer eh, el hisopado Creo yo porque sabe que alguno más va a caer Bueno Y van a tener que admitir que fue un error Haber ido al Congreso este la semana pasada Bueno, para es mejor asumir el error Y no seguir exponiendo al resto de las personas ¿no? Pero hablaba de, de de la, vos, del vos egoísmo ¿Vos pensás asumir el error un opositor? Ni loco, no Pero, pero bueno Eh, a ver, me parece que va a tener que haber una directiva eh, fuerte por parte de la presidencia de la Cámara para para no continuar con este tipo de, de, de cosas que pasan en el Congreso. Digo, a ver, detectaron varios contactos estrechos a este diputado, se hicieron 36 hisopados, cuando estaba todo relativamente controlado en el Congreso, en la Cámara Baja. Uh -huh. ¿Te acordás que había habido algunos eh, diputados que dieron positivo, eh, bueno, después aislaron, pero después se controló en la Cámara de Diputados, que es, bueno, en la Cámara... Eh, donde hay mucha eh, gente circulando uh -huh. por la cantidad de diputados que hay más de 200 entonces eh, ahora con esta vuelta a la impuesta de, uh -huh. de a la presencialidad eh, y la y habiendo diputados contagiados no sé si la respuesta va a ser bueno vamos a un polideportivo donde haya más espacio para mantenernos separados y haya distanciamiento me parece que la, la, la respuesta debería ser chicos así no se puede claro Tiene que ser sí o sí de manera virtual y garantizar que se lleva adelante la sesión porque aparte le impugnaron en la sesión. Digo, no tienen ningún tipo de interés en discutir los temas que se necesitan discutir en la Cámara Baja uh -huh. en este momento. No claro. la altura de las circunstancias, claramente. Eh, a ver, no no encuentro otra salida, otra alternativa que sea de manera virtual. No uh -huh. puedes exponer el resto de los diputados, aparte, que no quieren ir de manera presencial. Porque es solamente junto por el cambio, ¿eh? Claro. El resto de la oposición, porque la oposición no es solamente junto por el cambio, el resto de la oposición no quiere ir de manera presencial. No, es una... Sigue pidiendo que sea de manera virtual, de manera mixta en realidad, porque hay diputados también de manera presencial, pero con la mayoría desde la virtualidad. Claro. Y se mantuvo, se sostuvo y se aprobaron leyes de esa manera con eh, los debates y, digamos, todas las garantías que te da la presencialidad. En el recinto puede haber hasta 40 diputados. y Ellos quieren que vayan, bueno, querían entrar en 95, 94. Eh, es decir, se hace imposible. Además, si plantean que tiene que ser de manera presencial, ellos mismos son conscientes que hay diputados de su propia fuerza que están en diversas provincias del interior que no van a poder llegar. Ajá. Uh -huh por una cuestión de controles estrictos en determinadas provincias que ya están en fase 1 y que han restringido sus límites. y aparte eh, vuelven y tienen que hacer cuarentena. Que vuelven y tienen que hacer cuarentena. que A ver, no, no, no hay posibilidad de trabajar de la misma manera que se venía haciendo, de tener las sesiones presenciales. Eh, y acá yo entiendo que es un acuerdo, que son consensos que se elaboran en la Cámara, que no tiene que ver con que Massa diga, bueno, es así o no y listo sino que tiene que elaborar consensos, pero eh, hay cierta firmeza que se exige de eh, el presidente de la Cámara y del bloque oficial. Sí, pero qué consenso puede generar con una posición que que quiere no, no, claro, impugnar que la sesión y que quiere ir de manera eh digo, imponerse. Hay que no sé en lo técnico en parlamentario cámara. qué herramientas tenemos para que o herramientas tiene el conjunto de los bloques para decir, bueno, esta gente no no no, no va, digo que dice, no, no pero al mismo tiempo son la eh, primer mayor, la primer minoría. Sí. Eh, no, no sé lo técnico realmente qué herramientas tiene para decir, bueno, lo, esto así como lo dicen, no va. No hay acuerdo posible porque es algo que no se puede hacer eh, y al mismo tiempo poder seguir funcionando. Eh, porque si no vamos a tener una, un periodo de limbo, de discusión sobre el funcionamiento parlamentario que uh -huh. eh, retrasa una cantidad de proyectos eh, importantísimos, sobre todo el de eh, este el aporte extraordinario sí. que justo casualidad se vuelve con toda estoleada cuando se estaba a punto de tratar uh -huh. eh, que me parece que va a tener que saldar de alguna manera Sergio Massa y el bloque oficial en general. Hace poco hablábamos con el diputado Leo Grosso que decía... Eh, tratamos más iniciativas y aprobamos más leyes durante este año, en plena pandemia, con esta modalidad virtual medio mixta, eh, que durante el último año del macrismo. Uh -huh. O sea, que no hay argumentos del, del, de los opositores para decir que así no se puede. Porque sí se puede, y hecho se han hecho se ha avanzado mucho más en el tratamiento de leyes y de iniciativas parlamentarias que durante el gobierno de Mauricio Macri, claro. durante el último año de gobierno. Uh -huh. Así que bueno, esperemos que... que que no se ponga en riesgo la salud del resto, porque aparte también están los trabajadores, no solamente los diputados, no son los únicos que van la, al Congreso, sino el resto de los trabajadores del Congreso que tampoco quieren estar expuestos eh, en esta situación. Claro, no el, el conjunto de los asesores, trabajadores de, de Cámara, del Anexo, eh, sobre, por lo menos del Frente de Todos, que es lo que lo, lo que conozco y lo que me han contado, eh, han decidido no ir hasta que, Digamos, juntos para que me deje de ir y es eh, bueno si ellos van nosotros no vamos a hacer presente eh, no a estar ahí digamos si, si juntos para que metí la intención de ir y, y contagiar gente porque la verdad es lo que está haciendo porque es un tipo que está contagiado y pudo haber contagiado a más gente nosotros no vamos a asistir vamos a hacer todas las tareas de manera remota eh, no solo los diputados y diputadas sino también sus asesores eh, la, la gente que, que trabaja eh, todo el personal de la Cámara de Diputados eh, que bueno, la Cámara de Senadores que obviamente comparten edificio el Anexo que es un que trabaja una cantidad de gente impresionante uh -huh. ¿Pero la Cámara de Senadores por ejemplo no hay problema con eso? No porque eh, casi sea por descontado que van a estar de sus provincias la eh, que, primero que es una Cámara más chica eh, físicamente Sí, eh, podrán tener la misma línea discursiva eh, de los senadores de Juntos por el Cambio. Es decir, queremos hacer hacer acá de manera presencial, claro, funcionar de manera presencial. ¿Qué eh, no lo hacen? Incluso, prim eh, primero porque tienen menos peso relativo los senadores eh, de Juntos claro, por el Cambio. Claro, sí. Eh, y después porque lo de diputados eh, parece joda, parece joda realmente porque no se hace en otras categorías. Eh, cámaras provinciales eh, Sin ir más lejos El ejemplo que dio Lucía Cámpora Del funcionamiento De la legislatura porteña De la Cámara Provincial eh, Mendocina eh, de, eh, En Mendoza de... quieren hacer Una reforma constitucional De manera virtual o sea, claro. Se caen los argumentos De hecho hay un comunicado De Juntos por el Cambio Que dice que eh, Sobre todo Con temas reforma judicial Presupuesto Y nueva ley De movilidad jubilatoria Quieren que se trate De manera presencial Y y no hay lugar a discusión. Digamos, estas tres iniciativas sí o sí de manera presencial. Uh -huh. Sí, además, eh, sabemos que de manera presencial es para hacer quilombo en la cámara, porque es la posibilidad que te da de eh, de, de apañar la sesión, de, de poner palos de en la rueda, de la tarde que sea todo un griterío, de, de esas cosas. Bueno, en es cambio, una herramienta también eh, Y bueno, consultas. claro, no, claro, esa herramienta, hay un juego parlamentario este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 Más vivos que nunca. Noticias. Reporte del Ministerio de Salud. Informan 50 nuevos fallecimientos y son diez mil ciento los muertos por coronavirus en la Argentina. Con el detalle, la subsecretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. El